y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén, a través de todos esos puntos y en Internet, por intermedio de la red satelital de Farco, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, al confín del universo, allí donde tal vez otra comunidad como la nuestra pueda recibir el mensaje de frecuencia cero, decodificarlo y tal vez animarse a contestar probando... Que son 15 años maravillosos los que hemos estado al aire a través de esta emisora. Donde no llegan los ojos, puede llegar nuestra voz. ...hace 15.000 millones de años... ...y se expandió más rápido... ...de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo... ...se escucha el Big Bang. Quienes tienen... ...las responsabilidades políticas... ...y aún no tienen conciencia... ...de los efectos... ...que el mal uso de los recursos... ...tienen sobre el medio ambiente... ...y lo que significa el calentamiento global... Son adultos que se puede dar por perdidos, no, no perdidos como Edgardo Cielo, señor Hernández, entiéndame. Son aquellos que ya se han formado y por los cuales lamentablemente ya no se puede hacer nada por ellos. Es como quien ha fumado toda su vida y no comprende los efectos de las fluctuaciones. Infinito, cuando miras al infinito hasta donde puedes pensar sin cansar de esa mesa donde no llegan los ojos donde no llega los ojos, ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz, voz, voz hacia nuevos universos viaja el mensaje de Philip Ormano libri e quaderni vecchi è un sogno rimasto a tempo la rovina di un giocattolo profumo di corbia bianca ritrovato qui Fantasmi béc qui numi Si com I'm al infinito hasta donde puedes pensar sin cansarte de donde no llegan los ojos donde no, no llegan, llegan los ojos. ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz, voz. hacia nuevos universos viaja el mensaje de pip pa ¿Cuál es el remedio a aplicar para salvar al planeta y contrarrestar ciertas necedades surgidas desde la ignorancia? Sin duda que aquellos a los que se puede influenciar aún están en la escuela. Es allí donde científicos y educadores pueden hacer algo para enseñar a pensar. Es sobre las nuevas generaciones donde hay que trabajar para que se materialice el espejo de los sueños in brachio comete venute per te I che non conoscerai Entrecciai Legati a nodi immensi Non avrai amore Ma la tua pelle Non invecchierà E rimani un fiore Un fiore que il vento no s'hovera mai. sei rimasta questo lungo momento in silenzio a guardare anche insieme di gioia e di pianto ti è mancata il fai un po' per capire perché mentre dal tuo liecita e senza rumore rubate scizi sì. di antiche realtà per seguirai le trovazie tua mente ci Danzi viva Jokey Billy stat de mira com.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 Cuando eso ocurrió hace unos 15.000 millones de años, mil millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión, más comúnmente el Big Bang. Es posible recordar a los maestros siempre que estos hayan encendido una llama en nosotros enseñándonos el tema que los apasionaba. Si consiguen que sobre un tema que no nos importa concitemos la atención es porque el maestro también siente emoción. Esto es lo que encamina a las personas a seguir una carrera científica tanto sea social como natural. Si, si se consigue que esto suceda en cada aula es entonces como cambiaremos al mundo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 aquí Quique Cualiano de Gigantes Gentiles... ...a Alex Santana de Busley Park Sydney, Australia... ...a Carlos Music por su aporte de música para el programa... ...y al departamento de edición de Frecuencia Cero... ...en la figura de Leo Montenegro, Edgardo Ausielo... ...pero quien hace verdaderamente el trabajo es Hernán Llunes... ...en la conducción Jorge Ingenieros... ...operación técnica y puesta estena... estelar sí en el aire... El señor Hernán Llunes, por supuesto. Dirección general, Hernán Daicic. Colaboran aquí en el piso. Lucas darwich y Javier, que nos cobra todas las travesuras de Lucas. Una realización, veis asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigban.com.ar o simplemente visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar También estamos en Twitter, Facebook, Flitter, Tumblr... TuneIn y Radiosnet de Brasil y Argentina y tantos otros lugares más como Google Play donde pueden bajar nuestra propia app. Será hasta la semana que viene. Chao.